Eh, se escuchó una vocecita por allí, eh, estar a nueve minutos del final de un programa y tener a Nora cortiñas en, en línea es casi que... Un milagro, un milagro. Eh, no, más que un milagro es este, es una desgracia tener nada más que, menos que nueve minutos, porque además tenemos otras noticias allí para dar, pero eh, queríamos charlar contigo, Nora, después de tu viaje por Japón. ¿Cómo estás? ¿Está Víctor sí. también escuchándote aquí? Desde, desde la plata está víctor basterra también siendo parte ahorita querida cómo va eso bueno acá estoy viva, viva y coleando <risa> <risa> bueno aquí nada muy muy feliz de haber estado con las mujeres japonesas de haber estado compartiendo eh, recuerdos dolores este cosas atroces porque también acá las mujeres se que estuvieron desaparecidas, cautivas, torturadas, también sufrieron mucho infierno y este y bueno, es compartir es, estas experiencias de vida. Lo que pasa que Japón tiene una experiencia muy terrible, muy terrible de, de la opresión, de la invasión de, del abuso de otros países y este y además de un gobierno negacionista que tienen eh, donde niegan absolutamente este horror que se está denunciando la violación la, la violación este, el, el abuso sexual en la violación de los derechos de las mujeres no muy terrible ¿no? Uh -huh. pero te quiero decir que vimos un pueblo eh, que también está en lucha en el sentido de las mujeres también ...especialmente también junto con hombres... Eh, ...en esta denuncia que se hace permanente... ...la verdad que nosotros dejamos este... Eh, ...esta porción de energía que tenemos... ...que la podemos expresar día por día... Y, ...y bueno, hemos compartido estos días muy interesantes... ...además desgraciadamente visitando cementerios, museos... ...todo lo que habla de un holocausto del horror vivido por ese pueblo, uh -huh. donde no entendemos que haya bases norteamericanas, de que, bueno, que se esté pactado con una especie de olvido de lo que vivieron. Pero estamos este, muy contentas de verlas conocido, mujeres valientes, mujeres que en el mundo nos muestran cómo esta lucha continúa día por día. Uh -huh. Estas mujeres que vos nos habías contado en la previa de tu viaje eh, eh, sufrieron eh, violaciones por parte de los propios soldados de la tropa japonesa, digamos, ¿no? Sí, el propio del ejército japonés uh -huh. este fue el que avasalló, violó y, este, y maltrató a las propias mujeres japonesas. El gobierno de ahora, que es un imperio, ¿viste? Estuvia, un país que tiene emperador, bueno, ¿viste? Es un país que está muy atrasado. Este, aparentemente todo lo que ves es súper modernismo, todo levantado sobre la escombros de un pueblo, este todo esa parafernalia del neoliberalismo, ¿no? Este exacerbado, exacerbado este Entonces este vemos pero que hay este, eh, al lado de todo esto, a la par digamos un pueblo que sigue su lucha, que no claudica, que no olvida, aun cuando un gobierno quiere negar todo lo que ha pasado allí, todo los dos que han vivido uh -huh. es lamentable no siglo 21 que uno todavía presencia y vea, estas situaciones ¿no? y estas Entonces, mujeres nora habían ya digamos eran públicas eran conocidas estas historias vividas o, o empezaron a hablar a, ahora tantos años después no esto mira, esto eh, se vino dando terminó un, una opresión siguió eh, igual los eh, norteamérica siguió lo mismo también bió eh, mujeres también estuvo también en esta opresión y en esta este este atropello ¿no? de, de esos derechos yo te digo que uno escucha no puede creer es un, un pueblo que habla con mucho respeto este de, de, de, de, de, su, de su historia pero con mucho dolor ¿no? claro. y de que además este tener todavía emperador nos muestra que es un país que está dominado totalmente para tener emperador ahora Está, está claro que está dominado tiene las bases yankes también instaladas y uh -huh. este cosa de que repudiamos allá y acá no claro. acá lo mismo también repudiamos quiero decirlo este para que me entiendan me mantiene al pueblo repudiamos que la Argentina tenga una base en Haití. En, ...en eso es lo que se llama la minustad... Uh -huh. este, ...donde ese pueblo está sometido a esa invasión... ...porque yo lo, lo denomino y lo entiendo... ...como es una invasión de tropas extranjeras... ...en un país que luchó desde hace 2000 años... ...por ser libres... ...y también me avergüenza... Eh, ...yo creo que tenemos que aunar... Eh, todas las, eh, los esfuerzos para ayudar al mundo a que podamos ser eh, libres podamos ser libres de, de la dominación de los países que se creen con derechos sobre uh -huh. nuestro de territorios nuestras vidas uh -huh. entonces creo que este viaje nos dejó mucha enseñanza además las tres mujeres que fuimos, cada una en su en su rol fue una, una compañera es, que tenía desaparecida que fue violada acá en Argentina y ...también ha vivido el horror de los campos de concentración... ...con nombre y apellido, ¿no?... Uh -huh. ...de funcionarios que, que abusaban de, de las mujeres cautivas... Eh, ...una joven también que está en el archivo... ...haciendo toda esta historia para que permanezca... ...no nos olvidamos nunca de que vivimos en la Argentina... ...creo que nuestro compromiso es muy fuerte... ...yo sentí este viaje con mayor todavía compromiso del que tenía, porque al conocer a estas mujeres que no tenían mucho acercamiento, sin embargo hay 17 desaparecidos de origen japonés acá de la época del terrorismo ha estado, que, que en los años esos este, bregamos con sus familias por ellos, que la embajada de Japón acá en Argentina estaba cerrada a cualquier denuncia de estos familiares. Sin embargo, eh, logramos este eh, tra eh, transponer esas puertas para que entiendan que acá, también en el terrorismo Estado, no escatimaron las persecuciones, las desapariciones y también este, este avasallamiento de los derechos de personas de otros países que estaban viviendo en Argentina. Uh -huh. Así que yo te digo que es muy aleccionador, yo eso de que vamos a dar alguna charla algún día de estos también de madres para informar y seguir apoyando a las familias de, de estos desaparecidos japoneses este como hacemos con eh, desaparecidos de 14 países del mundo que tenemos en la argentina acá no hay olvido no hay perdón no hay resignación y no hay reconciliación hay que decirlo claramente porque no queremos que se repitan hechos esta envergadura... ...de este drama que es... ...primero una metodología aberrante... ...como es la desaparición forzada de personas... ...y luego es... ...este... ...la falta de justicia... ...de verdad... ...y este camino que tenemos que recorrer... ...todos los días... ...tenemos juicios acá en Argentina... Eh, ...los seguimos adelante... ...apoyamos porque tenemos una riqueza... ...sabés qué es hablando... ...acá tenemos una riqueza enorme es que los testigos que tenemos son de lujo, son testigos que no olvidaron de sus compañeros y compañeras soterradas en ese infierno de los campos de concentración. Tenemos abogadas y abogados excesos que transmiten a través de, del testimonio a los jueces y a los fiscales toda esta verdad de lo que han vivido. Y fiscalas, fiscales, tenemos probos, algunos tenemos algunos jueces y juezas que tenemos que acompañar en esta búsqueda de verdad y justicia uh -huh. bueno nora muchísimas gracias eh, necesitábamos escucharte eh, bueno, gracias. me llegaron me, llegaron, a usted, me, me siento bien de, de estar nuevamente acá entre nuestros compañeros, compañeros, hijos, me, hijas. Me llegan varios mensajes, me llegaron varios mensajes mientras te escuchábamos de compañeras justamente diciendo Norita, Nori, como que eh, teníamos necesidad de escucharte. Bueno, ¿eh? yo me alegro y hoy no pude ir a la plaza porque realmente, le eh, dice yo tengo 88 años y me creo que tengo 60 años. Pero, claro. viste Llegaste esta mañana de Japón Después de más de 30 horas de viaje Y encima querías ir a la plaza Claro, al final hay que reconocer Y cuidarse la salud para seguir jodiendo poco más <ríe> Totalmente grande, chao, chao a los dos A todos los de Radio eh, Rebelde Esta radio terriblemente Mía, mía, mía. <risa> un abrazo, un beso pues, pues, hasta grande. Hasta prontito. Chao, gracias por el llamado. Chao, querido, chao. Un beso, Norita, un beso.